y haciendo memoria, justamente nos acordamos de la compañera Colo Staudinger que esta semana no nos va a acompañar porque justo el viernes pasado nos contaba de que en el espacio Inca iban a estar proyectando justamente el lunes o martes no recuerdo claramente, una película que habla de algo relacionado con La Pampa, no sé si con la actualidad de La Pampa, pero lo cierto es que estábamos hablando con la, con la colo de la película El Señor de los Dinosaurios, de Pablo Luciano Cito, que está en contacto con nosotros, buenos días Pablo, ¿cómo te va? Hola, Juan Pablo. Eh, Luciano, decime igual, porque el Pablo no lo uso nunca. Me ¿sí? parece perfecto porque yo lo tengo a, a, a copiado acá, así que bueno, mejor me quedo yo con el Pablo y hacemos con Luciano Cito entonces la nota. ¿Cómo estás, Luciano? Bien, todo bien. Acá bueno, con, con, la, contento, contento de sí. estar... Eh, perdón, perdón. No, eh, te piso una vez más y listo. Este, ¿Contento de estar presentando esta película por acá en estas tierras? Sí, sí, obviamente porque, bueno, es un poco el, el estreno oficial acá en la provincia. La película ya tuvo una proyección a fines del año pasado en, en Castex, que es, digamos, el primer lugar donde, obviamente, a mi entender, se merecía ser vista porque es una historia que transcurre en Castex y de una persona que es de Castex. Y bueno, y hace dos semanas eh, fue el estreno en, en el Cine Gomonte en Buenos Aires. Así que bueno, qué mejor que ahora que se estrene acá, en Santa Rosa y en Pico. Luciano, eh, ¿en qué época se filmó El Señor de los Dinosaurios? Y el, la película la filmamos en el 2016. Eh, fueron dos, dos viajes de rodaje. Eh, después, como la película tiene muchas secuencias animadas, eh, también tuvo mucho trabajo de postproducción, eh, y sí, la terminamos más o menos eh, por esta época del año pasado, estuvo en algunos festivales afuera, en, en España, en México, y bueno, y ahora viéndose en, en los cines acá en Argentina. Bueno, una de las características es que mezcla imagen tradicional de video con animación y otra de las particularidades, para contarle más a nuestra audiencia, es que cuenta la vida de un señor de Castex, de un conocido de Castex, y por eso mencionabas vos también lo emocionante que debe haber sido la cuestión de la presentación allá, ¿no?, de la, de la peli. Pero, este, ¿qué más? ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Qué detalles recordás o te gustaría ahora...? ¿crees que son remarcables de lo que podemos ver en esta película que se basa y muestra la vida y la obra de, de Cacho Fortunski? Sí, yo creo que la película principalmente a través de una historia particular que es la de, la de Cacho, eh, nos muestra digamos eh, una realidad que tiene que ver con, con las personas que quizás por distintas motivaciones empiezan a transitar un camino que, que tiene que ver con la delincuencia y que, digamos, por suerte, por, por intentar perseguir eh, las pasiones, los sueños, pero también por tener un, un, un marco de contención y, y de ayuda también de, del Estado, de alguna manera, eh, tiene una posibilidad que que la, la pudo aprovechar en, todo su, en toda su dimensión, que fue justamente empezar a hacer los, las esculturas del, del parque de la prehistoria, que le, le permitió, le posibilitó eh, bueno, cambiar su vida para siempre. ¿no? Me parece que en, en ese aspecto la película se detiene sobre esta cuestión que eh, eh, quizás no, no está abordada en la profundidad que que se debiera abordar desde los medios masivos de comunicación, que generalmente cuando nos hablan de, del tema del delito lo hacen eh, deteniéndose sobre las, las consecuencias y, y las cifras y quizás lo, lo más amarillista y no tanto sobre las, las causas que a una persona la, la llevan a, a delinquir, ¿no? Claro. Y en ese sentido, bueno, creo que a través de esta historia... Nos, nos, se nos abren como bastantes preguntas que tienen que ver con, con eso, eh, sobre la resocialización de las personas que en algún momento están privadas de su libertad y cuál es el rol que la comunidad de alguna manera tiene, ¿no? Generalmente tendemos más a, a estigmatizar y, y, y no a abrirles las puertas a, a estas personas que obviamente tienen un montón de capacidades adentro, pero que si no tienen oportunidades, bueno, generalmente terminan engrosando las estadísticas y nunca nos enteramos de, de quiénes son y, y qué potencial pueden tener. También habla, Luciano, de un facilismo no nuestro, digo, de la sociedad, de simplificar las cosas, no tener que desarrollar mucho, no tener que pensar mucho y bueno, uno medio automáticamente lo pone al tipo que anduvo por ahí a las trompadas con la vida, en un lugar del que difícilmente se va a recuperar con, a través de la mirada de uno, justamente. Pero sí, bueno, y, en, la, en, también... en la película Luciano aparece, sí. aparece un, un juez federal, un ex juez federal, eh, sí. ¿qué, ¿qué otros detalles te acordás vos? Digo, porque tienen mucho que ver con esto que está sí, contando. Sí, o sea, la, la película está principalmente narrada a través de, de digamos, de Cacho, de, del relato de él, pero también van apareciendo algunas personas que ayudan un poco a reconstruir, sobre todo como el, el pasado de Cacho, de algunas cuestiones que él bueno, tenía lagunas en su, en su cabeza y, y este punto de vista de otras personas ayuda a complementar el relato de él. Eh, hay un, un padre de, de una de las iglesias de la iglesia de, ahí de Castex, aparece también, eh, su madre y también ahí eh, Leo Aicardi, que es eh, un director de una escuela de adultos de ahí de Castex, donde también eh, Cacho tiene como una charla donde le plantea un poco el proyecto que él tiene para que se pueda generar algún tipo de espacio para que las personas que, que salen, digamos, de estar privados de su libertad también eh, puedan tener herramientas de, de oficios, de, de distintos tipos de, de trabajos como para bueno, salir y poder también como, eh, tener algún tipo de, de manutención para bueno, no tener que transitar otra vez por por un camino a, al que seguramente no quieren volver. Claro, el camino de la marginalidad al que muchas veces, como decíamos <risa> antes, Luciano, la misma sociedad los empujamos, digamos, o los condicionamos, sí. ¿no? también creo que hay mucha hipocresía, ¿no? Porque, eh, o sea, me parece que es una sociedad y un sistema donde generalmente los que no pueden eh, pagar para, son los que quedan adentro, ¿no? Porque generalmente... Eh, los que comiten, los que cometen delitos y tienen como dinero para, para poder eh, solventar gastos y, y pagar generalmente quedan afuera. Pueden lavar y mucho más fácil las culpas, claro. Claro, o sea. y también hay toda una serie de delitos que también se nos naturaliza como que son delitos que, que hoy eh, no, no lo son. Y, y bueno, y quizás son muchísimo más daninos eh, que los delitos que cometía Cacho en su momento, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a delitos como la corrupción, como la evasión de, de impuestos, etcétera, etcétera, que creo que generalmente a las comunidades les producen muchísimo más daños que, que, que los delitos menores, claro. en los que generalmente cometen las personas como, como era Cacho. Que, que además, como les decimos acá los, los paisa, este, son los ladrones de gallina, digamos. Y, este, sí, Luciano, sí. Vos, vos sos nacido en dónde? En Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿Y cómo llegaste a la mirada a, a, sobre la historia de Cacho Fortunski? Mirá, llegué eh, un poco de casualidad y también un poco, como es el mismo origen del, del mismo parque, ¿no? que la idea era que los autos que pasaban por la ruta se detengan eh, a, a ver las esculturas y después eh, de alguna manera dejen algún dinero en el pueblo, ya sea cargando nafta o, o comiendo en algún restaurante. Y a mí me llevó una persona que es del pueblo, me, me llevaba a General Pico desde Santa Rosa, porque se proyectaba una película mía ahí en pico, y me, bueno, me preguntó si conocía el parque cuando pasamos por el costado de la ruta, y obviamente no, no tenía idea, porque es un parque que la verdad no, no tiene quizás la difusión turística que se merece, ¿no? como que eh, me parece que en el resto del país casi nadie lo debe conocer. claro eh, Acá en la provincia sí, obviamente, pero afuera es mucho menos conocido y una vez que estuve adentro como que lo primero que me llamó la atención es como qué hace ese lugar ahí, ¿viste? Porque es como que es bastante, tiene mucho contraste con, con lo que es el pueblo y y sobre todo los, los campos, ¿no? Los campos y el monte aledaño, es cierto, es cierto. Contrasta muchísimo. Luciano, ¿qué va a ser del futuro de el Señor de los Dinosaurios? Bueno, la idea es que ahora se estrene acá en Santa Rosa, en General Pico. Eh, en agosto se va a estrenar en cine.ar, que es la plataforma, eh, digamos, de... La Online. plataforma que tiene, claro, que tiene el Instituto de Cine, lo que era antes Inca TV eh, así que bueno, seguramente que también se estará proyectando en otras, en otras salas de cine eh, en, en, en pronto en, en un tiempo pronto, todavía recién está terminando digamos lo que fue el estreno en, en Buenos Aires y ahora está arrancando acá, así que eh, sé que es un momento complejo y la idea obviamente es que la película se la pueda acompañar, no, no dejarla sola, sino que, eh, que, o que yo pueda ir o que también pueda ir Cacho algunas proyecciones, así que vamos a ir viviendo, digamos, es un camino bastante largo el de la difusión, así que... Recién está comenzando. Muy bien, seguramente va a ser acompañado este, este acompañamiento tuyo por muchos pampeanos, ¿eh? que nos interesa por supuesto la difusión de las cosas nuestras de, nuestras, de nuestras particularidades y también por supuesto la historia de Cacho Fortunski, el señor de los dinosaurios, la zona de Castex y toda esa mirada tuya. Luciano, te agradecemos este contacto y bueno, tenés el micrófono a disposición, pero bueno, ya, ya, ya dijiste creo que casi todo. Tenés el micrófono sí, lo, por si querés agregar algo lo, más. Lo único recordar que, bueno, que acá en Santa Rosa va a tener la proyección hoy a las 20 horas y el domingo a las 19.30. Así que, bueno, están todos y todas invitados para, para poder acercarse al cine. ¿Hoy a qué hora es, Luciano? A las 20 horas. Hoy a las 20 y el sí, domingo 19.30. 19.30. Perfecto. Muchísimas gracias, Luciano. Dale, Juan Pablo. Un abrazo ¿verdad? grande, un abrazo grande. Ahí estábamos hablando con Luciano Cito, el realizador del Señor de los Anillos, que se va a estar proyectando hoy, a, a, el Señor de los Anillos. Mirá vos, cómo, cómo te traicionó, qué fácil que te traicionó el subconsciente. ¿eh? Pero bueno, era, era definitivamente un nombre que te iba a hacer caer de alguna manera. El Señor de los Dinosaurios y su director, Luciano Cito, habló en Radiocracia.